Ha quedado pendiente el fin de semana un partido por el Torneo Federal C de Fútbol, justamente el que cruzaba al a dos de los tres equipos de la provincia de La Pampa que participan en este Federal C. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Carlos Friedrich de Winifreda prensa del Deportivo Winifreda también encargado de la web del Depo con toda la información habitualmente para que nos cuente un poquito cómo se prepara el Deportivo Winifreda para hoy y también para saber cómo está la cancha, no Pero la verdad es que cayó mucha agua, por ese motivo se suspendió el fin de semana el partido entre Winifreda y Costa Brava. Carlos, ¿qué tal? Buen día Sebastián González, Juan Pablo Bertolini, te saludan para radio quermes hola seba hola juan eh, buen día para todos bueno acá amaneció eh, soleada la cosa así que el, la cancha tiene un poder de absorción bastante importante si vieron la foto ayer en redes sí. sociales tenía muchísima agua casi en un 70% diría estaba con más o menos en partes había hasta 5 6 centímetros de, de profundidad de agua ...en la cancha y bueno, hoy a la mañana temprano... ...a las 7, pegué una vuelta... ...y ya quedaban algunos que otros charquitos... ...y ya para esta hora con algo de viento que se levantó... ...y el sol que está fuerte... Eh, ...se ha absorbido por completo... Eh, ...ha quedado un poco blanda... ...pero se va a poder jugar el partido hoy... Eh. ...ayer eh, la gente de Costa Brava... ...una pena... Eh, ...viajaron hasta acá, no solamente cuerpo técnico y jugadores... ...sino mucha gente, muchos simpatizantes... Eh, ...se acercaron a la localidad de Winifreda... ...la tormenta se vino de un momento para otro... ...eran las seis y media de la tarde... ...cuando se largó un aguacero tremendo... Eh, ...no duró más de una hora... ...pero cayeron 26 milímetros y bueno... Eh, ...saturaba que estaba la cancha de agua... ...porque la venimos regando constantemente... ...todos los días, varias horas... ...para que esté en buenas condiciones... ...no, no tiene césped pero... ...está totalmente cubierta de gramilla... ...y, y está linda para jugar... Eh, ...como te decía, esa saturación hídrica... ...que, que, que le dimos con tanto riego más esos 25 milímetros de golpe, imposibilitaron que ayer se pudiera jugar. No, no, realmente la foto es más que evidente, ¿no? Que eh, no se podía jugar de ninguna forma. Eh, no, seguro. Eh, la, la consideración del árbitro estuvo, estuvo buenísima. Porque nos pasó en el 2015 de jugar con la cancha casi en las mismas condiciones porque un árbitro culturalista decidió jugarlo contra McAllister y bueno, fue una pena porque el partido fue un desastre y... Y aparte se rompió toda la cancha. Sí. No, claro. Y se, y se arriesgan mucho a los jugadores también, ¿no? En esas, también. En, el, en ese estado de, de del campo de juego, arriesgan muchísimo en lo ¿Seguro? físico lo, los jugadores. ¿Qué hizo la gente de Costa Brava? ¿Regresó a General Pico? ¿Se quedó en Winifreda? Mira, eh... Los lo primeros que llegaron fueron jugadores y el cuerpo técnico, dirigentes llegaron sobre la hora como para ver el partido, nunca pensando que iba a pasar lo que pasó. De hecho, la fecha provincial acá nomás en Castex, se, se jugó. a 30 kilómetros se jugó y ni siquiera cayó una gota de agua. Fue medio localizado acá arriba uh -huh. el, sí. la, la, la tormenta. Eh, bueno, enseguida el árbitro eh, de, de Tranquilauken eh, decidió en común acuerdo con los jugadores Yo no sabía que en el torneo federal lo, la, la particularidad de poder programarlo él para el otro día. Sí. Eh, con un pedido a la, al Consejo Federal. En común acuerdo con, lo, con los clubes, eh, Costa Brava quería venir a jugar eh, a la tarde. Winifreda, por una cuestión de que muchos jugadores, eh, en Trabaja. su mayoría, trabajan. Era eh, imposible. Eh, así que se decidió en común acuerdo. La idea principal era realizarlo a las 20 horas después eh, dijeron que era mejor a las 20, si se podía a las 21, fue una cuestión de que iba a ir mucha gente, tanto de Pico como de, de acá del pueblo, ¿viste? Se, uh -huh. se iba a hacer una fiesta linda, y por ahí ya a esa hora muchos eh, terminan su jornada laboral y se pueden acercar. Uh -huh. Exactamente, bueno a las 21 horas eh, van a jugar hoy el Deportivo Winifred y Costa Brava por este Torneo Federal ¿cómo está viviendo Winifred esta participación en el Torneo Nacional? Y hay mucha expectativa, eh, es muy lindo, la, la gente está apoyando, concurriendo. Un grupo de chicos de la Murga Municipal han armado un, una batucada, tocan algo nuevo para nosotros. Eh, son un grupo de 20 chicos con rodolantes, tambores. Eh, después hay otro grupo de gente que anda juntando un mango eh, por los negocios para comprar bengalas de humo, eh, serpentinas. Hay, una, hay una, una fiesta linda, una fiesta que los que somos de pueblo saben que, que estas cosas en los pueblos se valoran y, y mucho. No quiero decir que en la ciudad no, pero por ahí, eh, al ser el único club del pueblo, eh, somos todos hinchas del mismo club, eh, se vivió una fiesta importante, eh, similar a lo que se vivió en las tres participaciones que tuvimos en los torneos provinciales, en no. 2007, 2008 y 2014. Eh, pero no, eh, mucha expectativa, se entiende que el torneo... La, la participación de Winifera en el torneo fue pura y exclusivamente para no quedar parado hasta el inicio de la liga, que creo que es una locura estar los primeros uh -huh. cinco meses los que no tienen clasificación provincial eh, o se meten en este torneo federal prácticamente no tienen nada que hacer. Uh -huh. eh, sí, son eh, prácticamente bueno. siete meses de inactividad. De inactividad eh, para sí, revisar una eso. Una locura porque claro, si los clubes que no terminaron con posibilidades de repetaje terminaron en mediados de noviembre. Uh -huh la participación nosotros tuvimos la suerte de por ahí ir al repechaje con, con Independiente Doblas que después bueno finalmente fue Doblas quien se quedó con el cruce con con, Darragué, eh, con el equipo de, de Jacinto Arauz perdón eh, Independiente de Arauz Independiente. pero bueno estiramos un poquito más eh, la, la actividad deportiva pero bueno después eh, es muy difícil sostener una actividad deportiva seria si jugás tampoco, si tenés tanta cantidad de meses sin hacer nada uh -huh. eh, así que esta fue una alternativa Alternativa Linda, un apoyo municipal y de la cooperativa eléctrica, que son las dos. Bueno, la municipalidad de, de Winifreda, eh, de su área social y deportiva, y la cooperativa, la empresa más importante del pueblo, están eh, dándole mucha, eh, mucha participación, mucha colaboración también con, con el desarrollo de las actividades deportivas del club. Es el único club del pueblo, eh, la única la municipalidad también lo, lo lo utiliza para su programa pro vida, las instalaciones del club, así que es una, una tarea mutua, un trabajo mutuo que, que termina favoreciendo a toda la localidad, porque todos tenemos chicos en el club, tenemos jugadores, el club tiene también hockey, tenis, un montón de actividades. Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo ves el equipo en el federal? Eh, ¿Cómo lo ves adentro de la cancha? ¿Cómo está jugando Winnie Para empezar somos un equipo bastante humilde porque. Sin desmerecer a los chicos de acá, tenemos... Sin desmerecer, al contrario, es todo un logro para el club. Eh, estar jugando con ocho titulares del pueblo, nacidos y criados sí. acá. Y teniendo en cuenta que este año no tuvimos ni a Enzo Furch, ni a Juan Vigorito, ni a Juan Lince, que eran titulares indiscutidos. Que por cuestiones, uno, de salud, Enzo se va a operar del hombro eh, para poder estar para el oficial, porque ya se le salía el hombro constantemente, no, no podía jugar más así. ...y Juan Cruz Iborito y Juan Lince por cuestiones laborales... Sean, ...están siempre lejos de la localidad... ...así que decidieron por este año parar... Eh, ...si no casi que podríamos armar en la totalidad... ...un plantel de jugadores del pueblo... Eh, ...se trajo unos cuantos refuerzos pero... Eh, ...casi de la, del mismo nivel que de, de, de la liga... ...y con eso se armó un buen plantel competitivo... ...por ahí para analizar lo que fueron los tres partidos de Winifreda... Eh, ...por ahí un torneo nuevo... Eh, ...no lo conocíamos... ...se juega diferente a la liga... ...acá se mete más... Eh, ...los árbitros permiten más... ...es muy similar al provincial... ...entonces... Eh, ...por ahí entramos demasiado tenues... ...jugando muy, muy, un poco tibios en el tema... Eh, ...meternos en el partido... ...pero bueno, Cristian Zavarese y Fabio Gatica... ...fueron encontrando de la vuelta... ...y ya con Tejedor cambió... ...y con tres algarrobos salieron con una actitud totalmente diferente... ...a ganarlo desde el inicio... Y, y en el segundo tiempo se relajaron un poco y este nivel demuestra que, que no te puedes relajar porque eh, Fútbol Clúteres Algarrobo nos hizo dos goles en un ratito y nos puso ahí sobre, sobre el final sufriendo eh, casi casi el empate de ellos cuando nos llevábamos la victoria clara por 3 a 0 un torneo duro, difícil, eh, lindo para jugarlo y bueno la particularidad de que este año se realizó la obra de iluminación del estadio acá y tuvimos tres fechas seguidas de, de noche que tiene otro marco, eh, otro marco el espectáculo deportivo y la gente está concurriendo, eh, se puede hacer choripanes, yo qué sé, está bueno, está muy bueno. Eh, bueno, como va a pasar hoy a la noche, no 21 horas contra Costa Brava, el, el partido por ahí es uno de los más eh, interesantes no de esta primera fase de grupo, es un buen rival Costa Brava, es un equipo que aspira alto. Costa Brava tiene la vara bien alta, este equipo tiene nombres nuevos, tiene un nuevo director técnico que lo conocemos porque trabajó acá, hablo de Ignacio Alcheri, sí. eh, Nacho sale a buscar los partidos en todas las canchas, así que eh, no va a ser un partido mezquino para nada porque Winifred tiene la obligación de ganar acá, eh, en este torneo si sí, los partidos de local hay que ganarlos, así que Winifred va a salir a buscar... Y estoy seguro por lo, que, por lo que lo conozco a Nacho Alcheri y por el volumen de juego y, y el nivel de jugadores que tiene Costa Brava que también van a salir a buscar el partido. Se va a ver un partido similar al que fue con Fútbol Cruz 3 Agarro. Eh, como que no hay equipos mezquinos en este, en este torneo. Vienen, salen en todas las canchas a buscar el, el, el partido. Y eso hace que, lo, que los espectáculos sean, se den buenos partidos, ¿no? Muy bien. Carlos, eh, que salga todo bien para esta noche, que sea un buen espectáculo. Muchas gracias. Eh, bueno, y saludarlos a ustedes, agradecerles por el, por el llamado, invitarlos si quieren, a Radio Germén, a toda la gente, Julito Santarelli, amigo que Sí. No. Y Facundo te, te sumo, Facundo Baráibar todos los domingos con el Facundo torneo. Facundo Baráibar, sí, lo estuve escuchando anoche el programa, espectacular. Eh, la verdad, eh, anoche no, perdón, el domingo de anoche. Anoche, anoche. Anoche está bien. Anoche, sí, tenés razón. Estoy medio perdido con esto de lo... Eh, no, agradecerles de nuevo y, y bueno, eh, nosotros entramos a este torneo federal con la, con la idea de participar, eh, participar para hacer una nueva experiencia e intentar eh, no quedarnos parados. Por ahí estuvimos enterándonos hace poco de la, de la noticia de la modificación, que todavía no sé si, si es... Sí, es un tema eso. No se confirmó, qué. pero se puede llegar a confirmar en marzo, en la pero modificación bueno. de los torneos federales. Sí, eh, la que no, no que tendría que mucho sentido estar jugando este torneo, pues no se sabe realmente si va a haber ascenso, si se va a cambiar es sí. una pena para para nosotros el sentido está igual porque en definitiva eh, lo utilizamos para no quedarnos parados, pero me imagino que en el país, los 200 y es, pico sí. equipos que juegan el torneo federal, eh, debe haber por lo menos un 50% que ingresa con, con intenciones de ascender, uh -huh. con intenciones gastando un montón de dinero seguramente y bueno, eh, lamentablemente en este caso la La Superliga no, no tiene contemplación, sobre todo con el que este año no... Imagínate, eh, es una pena, me solidarizo con la gente de Oluel que eh, proyectó un presupuesto para jugar en torneo federal, se reforzó para jugar en torneo federal y es probable que... Que no lo juegue. Que no lo juegue, es una locura, una locura, pero totalmente una locura mal. Sí, eh, la verdad que es, es, es todo un tema y bueno habrá que estar atento ¿no? en los próximos meses, principalmente, marzo, bueno, se habla que todo esto se puede llegar a terminar de confirmar después de, del Mundial, donde va a haber varios anuncios, pero bueno, este, este esta eh, re, reformación de lo que tiene que ver con los torneos federales, bueno, sí se podría conocer eh, a partir de marzo, así que bueno habrá que estar atentos y ver de qué manera sigue, pero es un despropósito para los clubes que han participado, ¿no?, claramente. Sí, seguro, pero seguramente se va a aprobar. La Superliga desde su formación para mí tiende a nuclear y a centralizar el fútbol en Buenos Aires y que el resto sea rible como sea. Es así. Así que tendremos que volver a jugar solamente torneos locales, ¿no? Veremos qué, qué sucede con eso. Carlos, eh, muchas gracias y te mandamos un abrazo grande desde Radio Carmes. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Hasta luego. Eh, Carlos Friedrich, ¿no? encargado de la prensa, colaborador del Deportivo Winifreda, buen equipo. Eh, y...